Atención, todas las mujeres, repitan esto conmigo. Este siguiendo muchi no te da ni palobile. Este siguiendo muchi no te da ni palobile. Este siguiendo muchi no te da ni p a l o v i l e Yo te trae j este perreo para que tú te lo vaciles. Para nadie es un secreto, que a q u í f a c t u r a m o s miles. Este siguiendo muchi no te da ni palobile. Este siguiendo muchi no te da ni palobile. Este siguiendo muchi no te da ni p a l o v i l e Yo te trae j este perreo para que tú te lo v a c i l e a Todas e n n c i ó t las mujeres repitan esto conmigo. Yo me c a n t é de buscarte, baby, y no podía encontrarte. No sé qué pasó, pero ya todo murió. Me dijiste mentira y tuve que decir adiós.